Cuentos de hadas españoles La cosa más increíble Hace muchísimo tiempo, cuando la magia era la mejor amiga del hombre vivía un elfo llamado Churro Una peculiaridad de Churro era que siempre ayudaba a los humanos que eran valientes de corazón y estaban dispuestos a hacer cosas extraordinarias Churro deambulaba de ciudad en ciudad buscando grandes humanos y creando grandes historias en una de esas ciudades vivía un joven hermoso llamado Antonio Antonio era relojero y muy amigo de Churro era generoso inteligente y un hombre trabajador. Un día, el mensajero del rey trajo un mensaje. Prestad atención. La princesa ha decidido casarse. Quien haga la cosa más increíble tendrá la mano de la hija del rey y la mitad de su reino. El que quiera exhibir su talento está invitado a palacio mañana. ¡Oh! ¡Qué es cosa increíble más increíble! increíble. Puede ser cualquier oh, cosa, tendrá ser, que hacer algo que no cosa, se haya visto antes ¡Esto es genial! ¿Qué vas a hacer para ganar el corazón de la princesa? ¿Yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Así que crees que no puedes hacer la cosa más increíble? Estás mal de la cabeza La única cosa increíble que puedo hacer es llevarte a ti Tú eres la única cosa extraordinaria en mi vida, ahora mismo mm, No te animaría a llevarme, está claro Pero haces relojes, ¿verdad? ¿Por qué no haces un reloj increíble? Hacer relojes no es increíble Pero hacer el reloj más increíble sería increíble, ¿no crees? Ay, no creo que pueda, churro ¡Nunca lo sabrás si no lo intentas! Esto hizo pensar a Antonio ¿Qué tenía que perder? Por lo menos podía intentarlo Antonio terminó todo su trabajo y se acostó Era de noche Antonio seguía mirando su caja de herramientas ¿Era de verdad capaz de construir algo increíble? Bueno, ¿cómo podría saberlo si no lo intentaba? Cogió una hoja de papel y dibujó un borrador del reloj que había imaginado Y entonces empezó Puede, solo puede que Churro tenga razón De repente, su mente se llenó de cosas asombrosas que podía hacer el reloj Trabajó durante horas Estaba tan entusiasmado que no comió ni durmió en toda la noche Al día siguiente, como se había decidido Toda la ciudad abarrotaba el palacio para mostrar su talento. Había espadachines que... Bueno, luchaban contra ellos mismos más que contra un contrincante. Ah, ah, ¿No es increíble cómo puedo herirme yo mismo? Oh, claro que sí. <risa> Siguiente. Puedo dormir meses seguidos. <risa> ¡Oh! ¡Está dormido! Padre, ¿tenemos que esperar meses para despertarlo? ¡Ay! ¡Llevaoslo, por favor! Sí, bueno, enrolladlo. Así será más fácil. Había malabaristas que se cansaban de hacer malabares con manzanas y peras y empezaban a hacer malabares con mesas y sillas. Estaban tan desesperados por probarse a sí mismos que empezaron a hacer malabares con los cortesanos. ¡Oh! No puedo decir si es la cosa más increíble o no Pero voy a vomitar si esto no se detiene Pero Alteza, ahora quería hacer malabares con vos ¡Oh, qué horror! ¡Siguiente! El siguiente era Antonio Se inclinó ante la princesa y el rey ah, Soy relojero, Alteza Y me gustaría enseñaros mi trabajo. Los contrincantes presentes en palacio estaban convencidos que Antonio no ganaría. Era un simple relojero al fin y al cabo. Antonio retiró la tela de la estructura del reloj y reveló el reloj de extraña apariencia. ¡Es el reloj más feo que he visto en mi vida! Disculpad, Alteza, pero mi talento e inteligencia... Pueden conseguir cosas que nunca podrá conseguir la belleza ¿Me estás diciendo que ese reloj es inteligente? Hmm. Veamos qué puede hacer Antonio solo tocó el centro del reloj y empezó a andar Mientras todos miraban asombrados, el reloj dio la una Y salió un hombre de madera La regla número uno para llevar una vida feliz es tener fe Creer en vosotros mismos y vuestra vida será completa Bueno, esa debe de ser la única regla si me lo preguntáis a mí El público estaba desconcertado El hombre de madera regresó El reloj dio las dos y salieron dos bailarines ¡Oh, cómo bailaban y cómo se movían! Era auténtica magia El reloj dio las tres. Y salieron el sol y la luna. Ah, no las auténticas, por supuesto. La tercera era la estrella más brillante del cielo oscuro. Sirius, ¿qué podría añadir que no era en absoluto seria? <risa> ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Que el reloj de las cuatro! Y las dio Ahora el palacio tenía que resolver un complicado acertijo El reloj lanzó un tulipán, un saltamontes, un nido vacío y una cesta de fruta fresca Ah, oh, ¡Un momento! El tulipán come el saltamontes El espíritu del saltamontes se sienta en el nido vacío y come la fruta fresca ¡He resuelto el acertijo! Una flor come un insecto inocente y su espíritu come fruta Es terrorífico Sé que representan Son las cuatro estaciones El tulipán crece en primavera Todos sabemos que los altamontes aparecen en verano El nido vacío es invierno pues los pájaros ya han volado lejos Y la cesta de fruta fresca es otoño Porque representa nuestro festival de la cosecha ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bravo! Como el acertijo había sido resuelto Los objetos regresaron al reloj El reloj siguió moviéndose y dio las cinco Y lanzó otro acertijo Unas gafas, un gong, un cuenco con hierbas frescas, un plato de comida humeante y un cachorrito ¡Mmm! Esos deben de ser los cinco sentidos Las gafas para ver, el gong para oír, oh, el olfato de las hierbas frescas, la riquísima comida humeante del gusto y... ¡El tacto! ¡Uh! ¡Puedo tocar ese lindo cachorrito! Pero en cuanto el acertijo fue resuelto, los objetos regresaron rápidamente porque el reloj tampoco quería perder ninguno de sus sentidos. Estábamos en la mitad. El reloj dio las seis y salió un dado que tenían que arreglar. Ah, oh, ¡Está estropeado! ¡Ningún dado puede sacar un 6 siempre! Ah, ¡No está roto, señor! ¡Es la hora del reloj! Ah, oh, ¡Eso lo sé! Cuando dieron las siete, aparecieron siete niños pequeños. Empezaron a girar en círculo y parecían atrapados en un círculo infinito de versos cortos. ¡Ay, soy tan azul! ¡Y yo voy detrás de ti! ¡Hay mucho trabajo que hacer! ¡Hemos llegado a la mitad de la semana! ¡Pon el trece a mi lado y te daré un chillido! ¡Último día, último día! ¡Ay, solo quiero dormir! ¡Gracias a vosotros seis, he estado cansado toda la semana! ¡Ay, soy tan azul! ¡Yo no! ¡Yo no voy detrás de ti! <ríe> ¡Son los seis días de la semana! <ríe> los días regresaron tranquilamente Y pasó algo asombroso cuando el reloj dio las ocho Salieron los ocho planetas No paraban de rotar para mostrar qué maravilloso es nuestro sistema solar El palacio estaba fascinado Cuando los planetas regresaron Era el turno de las nueve campanillas que hicieron un baile El palacio miraba muy animado a las campanillas El reloj volvió a dar la hora y salieron los diez asesores del gobierno Eran tan inteligentes que los cortesanos del rey temían por sus trabajos Antes de que el rey pudiera decir nada ¡Oh, menos mal! ¡Oh, menos mal! De repente salieron dos niños. Hagamos un juego. Sí, dos más dos, siete. El reloj, El reloj, reloj da, da las, las once. once. Oh, oh, oh, El reloj oh, oh, da las once. Oh, oh, oh, sí. Oh, oh, oh. Todos esperaban pacientemente porque ahora iban a dar las doce. El reloj tembló y salió una ancianita. Todos estaban confusos. Pero entonces empezó a cantar Cantó doce preciosas canciones con su maravillosa voz Su voz celestial hizo florecer las flores Y los pájaros fuera del palacio empezaron a bailar Era la voz más bonita que nadie había oído jamás ¡Oh! Esa es verdaderamente la cosa más increíble que jamás he visto ¡Es un placer entregarle la mano de mi hija a un hombre tan prodigioso como Antonio, el relojero! Todos en palacio estaban de acuerdo en que el reloj era la cosa más increíble. La princesa también se había enamorado del relojero. Justo cuando el rey iba a anunciar la fecha de la boda... ¡No! <risa> ¡Oh! El reloj era tan bonito, aunque estuviera roto. Seguía siendo extraordinario. La gente se quedó allí de pie, incapaz de apartar la vista. <risa> ¡Ya está! ¡He destruido la cosa más increíble! ¡No es increíble! Oh, ¡Es verdad! Entonces, según vuestras normas, yo me caso con la princesa y me quedo con la mitad de su reino. ¿No es correcto? Es correcto, sí. ¡Ah! Oh, ¡Pero padre! Lo siento, pequeña. Una promesa es una promesa. Todo el reino está de acuerdo que destruir una preciosa obra de arte ha sido la cosa más increíble. ¿Verdad que sí? Ah, uh, sí, pero no de esa manera ah, ah, mi querida princesa, la promesa era la cosa más increíble No Una clase particular de la cosa más increíble Estoy preparada para casarme contigo El palacio estaba conmocionado oh. y triste Antonio estaba abatido Se llevó su reloj roto a su tenebrosa casa Se sentó en la cama muy triste, incapaz de moverse. ¡Ah! ¡Oh, ¡Esto es terrible! ¡Ah! ¡Esa! ¡Esa es mi verdad! <ríe> ¡Qué estupidez soñar con casarme con la princesa! Tienes razón, churro. Nada cambia. Lo he intentado. ¡Ay! Debería dormir... ...pero Churro no dejaría que su amigo se diera por vencido tan fácilmente. Al día siguiente, la princesa tenía que casarse con el hombre... ...que empezaron a llamar el Increíble Destructor. Se iniciaron los preparativos, pero nadie estaba contento... ...ni la princesa, ni el rey. El Increíble Destructor entró en el palacio con orgullo... ...y se colocó al lado de la princesa. Estando todos allí de pie con caras largas... La puerta del palacio se abrió con un gran esfuerzo. Oh, oh, ¡Alteza! ¡Ellos! ¡Vienen! ¿Quién viene? Oh, oh, ¡Los espíritus del reloj roto! ¡Era cierto! El hombre de madera, los días de la semana y los planetas entraron volando ¡Tú! ...creías que podrías destruir el talento, destruir el arte... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Bajadme! ¡Bajadme! ¡No puede ser, señor! ¡Viernes! ¡Que este señor gire y gire como nosotras! ¡Ay! ¡Me mareo! ¡Oh! ¿De quién es la culpa? ¿Cómo pudiste pensar que el arte no tiene espíritu? ¡Qué baile! ¡Ay! Ah, ¡Mi espalda! ¡De acuerdo! ¡Basta! ¡Basta! ¡Fui un estúpido pensando que puedo destruir el arte! ¡Mis disculpas! ¡Por favor! ¡Perdonadme! Ay, ¡Lo admito! ¡Estaba celoso del relojero! ¡Es prodigioso! ¡Y el reloj inteligente que fabricó es la cosa más increíble! ¡Me rindo! ¿Qué sí, vuelva qué vuelva ¡Que vuelva Antonio! ¡Queremos que vuelva antonio que antonio ¡Oh! ¡Que alguien vaya a llamar a mi Antonio! <risa> ¡Vamos, hombre! ¡Te mereces la mitad de mi reino! ¡Y mi corazón! El palacio se alegró por la unión de la princesa y Antonio El relojero demostró que por muy fuerte y maléfico que fuera el destructor El verdadero talento nunca puede destruirse y por lo que respecta al increíble destructor bueno está haciendo un increíble trabajo reparando objetos rotos como dice el refrán bien está lo que bien acaba ¿qué pasa? he ganado la mitad del reino y el corazón de la princesa ah, no, creo que no se acabó la historia ¡Oh, no! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Puedo enseñaros la cosa más increíble! ¡Puedo! dar? Ah.